¿Sí va? Y habría que arreglarlo No, no, no, ya vino el seguro, todo Entonces lo llevé Ahí a la va. mañana, lo dejé a las 7 y 10, y pintura A las 7 y 10 lo dejé en el taller Al eh, blanquito, eh, no chapa sé, y pintura Ya tiene casi 200.000 kilómetros Y es, y, es y, y y es prematuro el auto, podríamos y, decir Diciembre del 2012 Tiene tiene alguna caminadita y Un poquito, un poquito Ya tiene 200.000 kilómetros casi 180 y... Claro, ve... Bueno, tiene mucho viaje y Che, usted vio que agarro el auto y, y digo, usted es va a ver, ustedes los que agarran ni, y... y... a ver un partido de básquet tenía y a dónde me voy? A San Francisco. Total que eso. De vuelta vamos a venir. Y yo el más largo que hice con el blanquito Corrientes. ¿Hicimos Corrientes con ese? Sí, hicimos Corrientes. Me acuerdo que estaba inundada la ruta, tuvimos oh, que te acordás, Mercedes estaba inundada, Y el Gordo ¿no? Ferrara se hizo el, el, el, el guía Lumi y dijo, "No, agarrá por acá" y reventamos, reventamos una goma, ¿no? ¿Ese fue el que reventamos una goma? No. Eh, esta goma ese ese viaje se le hizo una tetita a la, a la Ah, cubierta. esa fue, porque agarramos un pozazo Estaba estábamos por el agua. Eh, ¿Se acuerda? Volviendo de Monte Hermoso no nos quisieron reparar una goma, la insólito, en una, en una gomería en la ruta, no, insólito. No nos quisieron reparar. No, porque ellos entendían que era muy A ver, o te querían vender una cubierta nueva, cosa era que muy comer, riesgoso o era muy riesgoso. Bueno, paramos goma. en Una estación de servicio un kilómetro más me ¿Cuántas acuerdo, cosas nos pasaron? En la ruta un montón Es que en la ruta trabajando te vas a un montón de cosas sí. Nosotros nos divertimos sí Mientras nos pasaban estas cosas no, Es increíble, pero nos pasaban estas cosas Y nos divertimos ¿Te el día, un humor el día que discutimos en una estación de servicio Yendo a Rosario Con el de las monedas, de la maquinita sí. del ah, agua. Y el día que nos paró la policía en Córdoba ¿Pero por qué? Vos me ponés que yo te pague con moneditas Chicas sí. Pero tu máquina no me da cambio. Entonces, claro. ¿qué hago? Te voy a pedir monedas. Cuando te pido monedas, me sacás carpiendo de la caja. Claro. Entonces, pero no, maestro. Y allí discutimos. Si vos imponés una norma, respetala y colaborá, porque en definitiva sos el que estás prestando el servicio. En una época en las rutas argentinas no se cobraba un puto centavo la moneda no, para el para el no. termo, para tomar un mate. No. Y recuerdo en aquel momento un llamado de Lili que nos dijo que no se iba a guardar monedita de cambio. Dalí, que escuchó la radio Dalí. y nosotros estábamos hablando de esto. Qué bien, qué bien. bueno. Han no, tenido una histórica. yendo ustedes fuimos... a Río Tercero, sí. Eh, sí, a Río Tercero tuvieron una histórica parada de la, sí. de la, de la caminera de con la banners la... incluido ah, sí, en vale, la ruta. Sacamos fotos, sí, tengo, todo. tengo la foto nos guardada. Paramos un banner y la cara no quería correr, después hicimos un desastre. Sí. Ese día. Paramos un auto. Del y otro tengo lado. el y también recuerdo el día de el, el... El, la escasez de combustible en James Craig, James Craig, que fuimos, que no te, estábamos en cero. cero, hicimos 19, 20 kilómetros en cero. Eran el tipo no... Llegas ah, hasta acá y haces. Llegas hasta acá, dijo y haces. ¿Y fue en la 14 que me fui de pista con el gordo López, con Raúl López? Eh, la ruta 14. Que me fui a la banqueta. En, en la, la ruta 14. Campo, en el campo. Por única vez, sí. por única vez, sí. volviendo de Concordia. Sí. Mmm, ¿Conmigo estabas? Sí. Le diste el auto y manejó Raúl. Ah, porque estaba muerto Y un día, volviendo de Rosario sí. eh, Pero no me acuerdo de dónde volvíamos Me miraste y me dijiste, podés manejar Y, y, y yo manejé de Rosario hasta tu casa Si ¿Sí, no mm, Bueno, Luis, me parece que volvíamos de Cañada Sí, ah, volvíamos, te digo ah, más ahora, Volvíamos de Cañada sí, sí, no la Y la fue aquel partido sí, Que sí. Eh, tardaron en llegar los árbitros No sí, sé, sí. estamos hablando Pavadas Bueno, bueno, estamos hablando de es estamos hablando Pablo salió por ese lado, no sé por qué salió por ese lado, como siempre. Pero viste las cosas salen porque salen, o a veces uno las provoca, a veces uno la, la, la, las sí, no las en que encuentra. Que no hay, no hay ningún trabajo de preproducción para, para nuestra ¿Cómo? hora de básquetbol ¿Cómo? Mirá, Pablo Quintero, ¿cómo te va? Bueno. Buen día, mirá si hay trabajo de preproducción, bueno. mirá, bien. Pablo Quintero, ¿cómo andás? ¿Qué, ¿Qué tal? Buen día Fabián, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien, muy bien. ¿Dónde estás por ahora? ¿En Colón? ¿En Corriente ya? No, no, no, ahora estoy en Junín en Ah, Junín, dice sí. ahí en Junín, lo de Nino Sí, exactamente Está muy exactamente. bien, Nino Urbán que es tu representante y además es tu amigo Exactamente Está muy sí. bien, está muy bien Estás haciendo un poquito de, de base en lo que es la previa a lo que va a ser la Liga Nacional ¿Otra Liga Nacional más? Sí, sí, sí, sí. se viene otra Liga Nacional Que seguramente va a ser una Liga competitiva Porque, bueno, muchos equipos se han, se han reforzado Se han hecho grandes planteles Así que, bueno Sabremos, va a haber más partidos a... El formato va a ser lo mismo Pero va a haber más partidos Va a haber más más equipos Y vamos bueno, a ver cómo, cómo nos vamos a, adaptando a eso eh, Bueno ¿Contento con el arreglo con regatas? ¿Por una temporada más? Sí, sí, sí, sí Contento de, de actuar eh, Se ha hecho un gran equipo con jugadores con experiencia jugadores este eh, la verdad que y lo miramos eh, desde afuera es un equipo es un equipo muy competitivo obviamente hay que todo dentro de la cancha eh, pero bueno muy contento de estar nuevamente ahí ¿y, y qué imaginás del equipo Pablo? cuando te dijeron mirá pensamos bueno vos, vos ya más o menos lo venías lo, lo venías viendo el armado de regatas eh, ¿qué significa también conociendo a Martínez a Calderón y a lo que significaron ellos para regatas eh, su, su regreso y fundamentalmente ¿cómo, ¿cómo imaginás este equipo? Bueno, la verdad que eh, el hecho de que vuelvan jugadores que ya conocen la institución, que ya han hemos jugado juntos eh, que nos conocemos bien eh, el hecho de que, que esté Martín también, un jugador muy competitivo que, que ha ganado muchos mucho títulos en la liga y eh, acompañado de jugadores jóvenes como como Santiago Scala Pablo Espinoza, Javier Sanz, lo, lo, los juveniles de el, los juveniles su 23 del, que ya estaba de regata, la verdad que eh, imagino un equipo muy competitivo, un equipo que que está bien armado tanto en, lo, en el tema de bueno repetir, en la experiencia y en la juventud, está bien bien repartido, eh, por ende bueno, Yo creo que eso es lo que nos, nos faltó el año pasado. Creo que teníamos mucha juventud y poca experiencia y a la larga, bueno, terminamos pagando caro eso. Y creo que este año se ha formado un equipo para que no vuelva a suceder. A ver, ¿te tocó aquel equipo donde Camerich jugaba de pivot? Que terminaron... Eh, bueno, eh, jugando con Federico tal vez en una posición que no era la natural de él pero se logró acomodar en la liga claro. ¿crees que Paulito Espinosa se podrá llegar a acomodar bien a la posición del 4 conociéndolo y habiendo compartido con, con el negro Espinosa la temporada pasada teniendo en cuenta eh, bueno, a, antes de tu confirmación fue la confirmación de Mauricio Aguiar eh, que dejó obras y, y va a jugar con ustedes en regatas Bueno, eh, esa temporada que salimos campeones de que tuvo Fede, Fede muy bien al puesto, número, eh, al puesto de cuatro. Siempre fue alternando entre tres y cuatro, y, pero bueno, terminó jugando mucho tiempo de cuatro. Eh, Pablo, en su momento, creo que jugó de cuatro también. O sea que tranquilamente lo puede hacer. De todas maneras, eso hay que ir adaptándolo. Depende mucho de, de, de, del rival que tengas enfrente, de, de, del, del estilo de juego que tenga el cuatro rival que vas a enfrente Yo creo que Pablo no va a tener ningún problema en, en, en jugar en esa posición. Va a depender más de él, de cómo se sienta, o del equipo, cómo lo haga lo haga jugar. Eh, o, o cómo el equipo le saque mayor crédito a, a su juego, ¿no? Pero eh, al principio yo creo que no va a tener problema. Después, después se verá. Y, y decíamos nosotros que también se ve, al menos en... ...en lo que se puede presentar en la maqueta del equipo... ...en cuanto a los nombres... ...y en cuanto a las características individuales... ...de cada uno de ustedes... ...alternativas en la conducción... ...alternativas de algún base que puede llegar... A, a jugar de escolta y, y compartir minutos de juego contigo porque son distintos estilos y distintos ritmos de juego tal vez lo que puede ofrecer escala desde la base a lo que puede llegar a ofrecer eh, el, el, el propio Javier Martínez distintas características, hombre de talla en la pintura cómo puede llegar a ser el flaco Leiva con un pivot que últimamente se está alejando cada vez más del aro y tiene un muy buen porcentaje en tiro de tres puntos como el de Calderón le ves también esta cuestión de la versatilidad en muchos de ustedes un, un factor positivo al armado de regatas sin duda sin duda que es un equipo te vuelvo a repetir, equilibrado en ese sentido no eh, tenemos eh, en la base dos jugadores que son son distintos eh, su manera de jugar pero que, que bueno que son en, en, en un equipo son indispensables no tener un jugador que pensante un jugador que, que que ordena que con carácter como como Javier y un jugador un poco más revulsivo eh, ofensivo picante como como Santiago no y que también puede jugar de dos porque lo, lo ha demostrado y lo ha hecho muy bien eh, después del puesto de tres sabemos que eh, lo, lo, la clase de jugador que es el pica que, que, que Pablo mismo también eh, puede puede aportar sabemos que Pablo es un jugador que, que toma mucho rebote ofensivamente le da mucho al equipo. Eh, el Pica es un jugador defensivo, eh, el puesto también es ofensivo. O sea, en ese puesto, en ese, en ese punto creo que estamos muy, muy bien, ¿no? Porque también el poste bajo eh, sabemos la calidad de jugador que es, que es Martín, de lo que le puede aportar al equipo. Eh, Pedro también, Pedro es un jugador que, que te puede jugar de cinco, te puede jugar de cuatro, te puede jugar de poste bajo, te puede abrir la cancha yo creo que es un equipo que está muy bien equilibrado y que bueno eh, un equipo con experiencia pero de todas maneras vuelvo a repetir todo eso y después hay que dentro de la cancha eso ya va a ser tarea del del cuerpo técnico de, de hacer funcionar a, al equipo no Pablo Paolo, eh, Paolo, Pablo Pablo Quintero con quien estamos hablando el hecho de tener tanta gente de experiencia tanta gente grande este, <risa> con, con la cantidad de partidos que va que va a haber este, en forma consecutiva este año se va a ajustar más el calendario eh, en cuanto a, a que no va a haber tanto espacio entre una gira y la otra, o por lo menos se va a tratar de intentar hacer eso. Eh, ¿Eso puede afectar eh, a lo largo de la temporada en, en la merma física o, o vos crees que no? Bueno, eso va a depender mucho del cuerpo técnico, cómo maneje los tiempos, ¿no? va Obviamente que va a ser una liga dura, de muchos partidos, de viajes largos... Eh, Una, una liga que, que, que en algún momento el calendario va a apretar mucho. Eh, por ende, bueno, va a depender mucho del cuerpo técnico. Yo creo que acá no, no, no está tan el juego de, si somos si grandes, somos si chicos. Eh, va a depender de la rotación mucho. Eh, y bueno, cómo cómo cómo se manejan los tiempos. Eh, porque lo importante acá es es llegar a los clavios de la mejor manera posible, físicamente, más que políticamente y mentalmente, claro, eh, para, para, para poder, en la instancia decisiva poder estar todos juntos, eh, estar completo. El año pasado nos bueno, pasó una, la verdad que tuvimos la, la la mala suerte de, de tener lesionados y bueno nos jugó una mala pasada, entonces bueno, eso sí tiene que servir de experiencia y, y yo creo que el cuerpo técnico lo sabe muy bien. Así que bueno, es cuestión de ir adoptándose, ir manejando los tiempos y manejando la rotación y los minutos eh, ¿Dudaste en algún momento de tu continuidad en regatas? Eh, ¿Hubo realmente eh, un estudio eh, profundo de situaciones y, y, y de futuro eh, por fuera de lo que es el básquetbol argentino? ¿Hubo alguna oferta real, concisa esa que te haga dudar por regata. O, o te tomás el tiempo habitual que te tomás para ver todo el panorama pero sabías que, que ibas a terminar acá no, no, si sí hubo ofertas hubo ofertas reales o sea, una vez yo he eh, finalizado la, la, la situación de regata que, que, que había que solucionar eh, ahí recién me sentí o sea, estaba en condiciones de, de poder escuchar a todos y todas las ofertas si bien el ofrecimiento de trabajo nada, nada, ninguna oferta económica porque eso no... no no habíamos hablado con ningún equipo, ningún equipo había hecho me había hecho oferta económica, sino que sí me había hecho saber de que tenía propósito de jugarlo. Eh, pero bueno, yo también ya sabía en principio que Regata quería que, quería que yo continuara, eh, si bien tampoco habíamos hablado de la parte económica, pero sabía del interés del, del club. Y bueno, nada, ha llegado el momento, yo siempre me tomo el tiempo para para analizar y para, para profundizar bien en el tema, a ver qué, qué es lo que realmente quiero y qué es lo que siento y, y, bueno, y dónde quiero jugar y bueno y después analizar. Y, y la verdad que el hecho también de que el año pasado las cosas no, no hayan salido como lo habíamos planificado, me, me, me quedé con mucha bronca, con muchas ganas de, de poder revertir la situación y bueno... Qué mejor manera de, de, de continuar en el club y, y poder revertir esa situación, ¿no? Paolo, bueno, muchísimas gracias. Queríamos estar con vos, darle un cariño muy grande a Nino, este, de parte de todo el equipo de uno contra uno. Sabemos que hace gracias, un poquito tuvo una pérdida muy importante a nivel familiar, así que mandarle un abrazo enorme. Este y, y bueno, gracias por tu tiempo y por el contacto, como siempre, Negro. ¿eh? Muchísimas gracias, chicos. Le mando un abrazo y bueno, vamos a tener una temporada para estar en contacto. Ahí está, Pablo Quintero se le escolta. <risa> Una vez más en regatas este, por esta temporada, así que linda nota. Mirá, te propongo lo siguiente, porque en cinco minutos tenemos... En cinco minutos. Sí, tenemos a Gaby Deck.